que que vida que vida vida vamos a ver hoy si tenemos la revancha con Plinio que no lo pudimos escuchar el miércoles a ver si está por ahí lo veo que se está conectando desde distintos dispositivos ahí lo estoy viendo ubicándose Eh, y creo que nos confirma que nos está escuchando bien. Plinio, Plinio bienvenido. Bienvenido. Buen día, Hernán. Nos escucho bien. Bueno, ya nos vas a ver también a nosotros. Eh, estamos con Ángeles en estudio, como siempre, en una jornada muy fría acá en Montevideo, Plinio. ¿eh? Plinio, ¿eh? Era, era dos segundos. Ah, ok, creo que ahora estamos en Ahí está, Bien. ahí está. Bueno, Plinio, es quedaba pendiente ya eh, los puntos que vos nos proponías. Habíamos llegado a hablar de la economía, ¿no? De cómo había repercutido en Brasil también esta, esta semana lo que pasó en las bolsas a nivel eh, internacional. No sé si querés eh, decir algo al respecto, redondear ese tema. Bueno, eh, bueno, saludo a todos, saludo a Ángeles, a Blanca que quede en el bastidor tratando que todo funcione bien sí. y, y a nuestros oyentes en, en Uruguay. Bueno, la, la, el, de la crisis económica lo que lo que pasó de, del miércoles es que se calmó un poco en el mundo entero y aquí en Brasil también. ¿no? Pero de cualquier manera mon, mostró demostró la gran fragilidad de la economía brasileña, no, el, el dólar aumentó mucho, esto acaba eh, repercutiendo sobre la política del banco central, que ya se manifestó que si es necesario va no solo no, no va más bajar, pero puede hasta aumentar aún más la tasa de interés. Entonces estamos en esto, no, la idea de que tendríamos una economía internacional tranquila. y que aquí en Brasil todo caminaba con relativa estabilidad a partir de esta semana queda todo problematizado bien y un punto importante que nos quedaba Plinio eh, es eh, analizar eh, lo que está haciendo Lula en torno a Venezuela ¿verdad? hay ahí varios varios este, eh, andaribeles podemos decir estuvo la ida de Lula a Chile, a hablar con Boric Eh, pero por otro lado lo que está haciendo Celso Amorim que dio a entender también su, sus dudas respecto a los datos que está manejando la oposición de derecha, ¿verdad? Eh, y eh, la búsqueda de acuerdos con el, el candidato entre Maduro y el candidato de la derecha bueno eh, aquí yo creo que en, en este problema de, de... De Venezuela, Lula se está enredando porque tiene una política que, no, que va un poco para allá de lo que sería prudente, o sea, en la intervención de, en los asuntos internos de otros países. ¿No? Lo hace esto, de un lado, por razones internas, porque la verdad es que aquí, para contener la ultraderecha, la, la, la acción del gobierno norteamericano fue importante, Entonces él quiere tener una presión externa para contener aquí la derecha interna y también porque tiene las presiones que vienen de afuera, muy fuerte. ¿no? Entonces Lula queda ahí en la mitad de, de la cuadra, ¿no? uh -huh. ni va para la, la red, ni queda en el, en el fondo de la cuadra y esto le complica un poco la vida. Fue a Chile, habló con Boric, pero no resultó nada. Boric hizo una, una declaración durísima contra sí. Venezuela. ¿No? Eh, a Morín, ahora, como tiene que quedar en la mitad de la cuadra, eh, sí. también dice que los, los, los, los papeles que presenta la oposición, que, que de, de mi punto de vista no deberían ser ni consultados porque no es un problema de, de, de Brasil, son problemáticos. Entonces, la, la impresión que yo tengo es que el, el El proceso venezolano es un proceso muy muy complejo que tiene que tener una solución venezolana mm. y la mejor manera de ayudar es no eh, no interferir, ¿no? no no meterse a querer resolver los problemas del otro. Uh, Lula tiene la idea que va a hacer una que se va a reunir con Maduro y con Edmundo González para ver si logra una solución Eh, negociada. Mm. El problema es que ya está claro que no hay negoci ne negociación posible, eh, negociada, porque porque las distancias son ya muy grandes, ¿no? Entonces eh, en este pie está eh, está Brasil. En este contexto hay la novedad que, de, que viene después del miércoles es que Nicaragua Eh, expulsó el embajador brasileño sí. de Nicaragua Nos, y Brasil ahora hizo la recíproca y expulsó la embajadora nicaragüense aquí en Brasil el, el problema cuál es es que eh, Or, Ortega no no admite la intervención de Lula pe, pidiendo que soltara un obispo Exacto. que está preso y eso lo hizo a pedido del Papa uh -huh. pero la verdad es que yo No, no hay mucha noticia sobre esto, salvo la noticia que los dos embajadores fueron expulsos y volvieron a su país, pero el momento en que esto ocurre es muy extraño, ¿no? Porque eh, porque es el momento exactamente del clímax del lío con Venezuela. Yo sinceramente no creo que Ortega hiciera una medida de este porte sin conversar con Maduro. entonces Aquí hay una, digamos, un, entró arena en la eh, en la relación de Lula con Maduro y no sabemos bien lo que está pasando. Sí, te iba te iba a mencionar este este tema porque bueno eh, cuesta ver mirando hacia atrás dentro de pocos años hace pocos años a un Brasil gobernado con con Lula enfrentado a Venezuela y a Nicaragua, ¿no? que si bien eh, en el caso de Nicaragua también genera un amplio espectro de rechazo por las prácticas que tiene el gobierno de Ortega, desde es, pensamos nosotros desde hace ya muchos años desviados de todo principio revolucionario y sandinista, eh, pero que, que se dieran estos enfrentamientos o estos distanciamientos hasta, hasta ese punto. ¿no? Y en lo de Venezuela, que vos decías, lo mejor sería no meterse pero tampoco eh, toman el camino de reconocer al, eh, al gobierno de Maduro como triunfante, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Sí, es lo que yo digo, queda en la mitad de la cuadra como si fuera un juego de tenis, ¿no? Ni sube ni baja, queda en la mitad del camino y con esto logra eh, molestar tanto la, el gobierno venezolano como la derecha que quiere una cosa más fuerte aquí en Brasil, ¿no? La verdad es que eh, el, el camino de intervenir en los asuntos internos de los otros países no es un buen camino y nunca ha resuelto nada. Entonces yo creo que esto fue un un, un equívoco mm. de la diplomacia brasileña que normalmente es muy prudente, pero que de esta vez por razones internas, porque esto no, no lo hace Lula, porque está muy preocupado con el pueblo venezolano, lo hace porque quiere, dar respuestas a la política interna aquí, no y, y la verdad es que eh, el itamarachi perdió la mano y quedó en una posición muy muy difícil de, de ser resuelta porque la impresión que da mirando de afuera es que la eh, no hay una solución razonable para el problema de Venezuela porque no ha, no hay un acuerdo de base entre las fuerzas sociales que están en disputa en Venezuela. no Para que la democracia funcione es necesario algún tipo de, de acuerdo mínimo, uh -huh. que uno reconoce las reglas del juego y reconoce los resultados de, la reg de las reglas del juego. Y esto de, parece que no está ocurriendo en Venezuela y no va a ocurrir porque Lula se mete, por uh -huh. más hábil que sea, Nosotros aquí en Brasil decimos que Lula tiene la capacidad de dar nudo en gota de agua, ¿no? Para decir que es muy hábil. Pero hay condiciones objetivas que están para allá de las habilidades de Lula. Claro, pero él aprovecha para hacer una, trabajar su rol, ¿no? Internacional, que siempre, vos lo has dicho también, siempre busca tener un rol por encima de, de Brasil. Eh, y hablan incluso de un Despliegue diplomático internacional liderado por Lula Por el tema Venezuela Pero es con estas características que vos decís Sí, y además muy bien recordado, Ángeles Porque la verdad es que Lula quiere tener un protagonismo Pero para tener un protagonismo Tiene que tener una estrategia bien clara Y una política bien definida Y esto él no la tiene Y la verdad es que la, el juego ¿no? que se está Uh, ...jugando ahora en Venezuela... ...va para allá del problema de Venezuela... ...tiene a ver con la presencia americana... ...con la fuerza de los BRICS... ¿no? ...hay toda una una reorganización de la economía mundial... ...y en esto está también el problema venezolano... ...y como Lula no se define bien de qué lado está en esto... ...no sabe, no, no posiciona a Brasil bien en esto... ...si está con los americanos... ...que es la tradición histórica brasileña... si se va a distanciar un poco de los americanos y se va a aproximar de, de los BRICS y buscar una política más autónoma, él tampoco hace esto. Entonces, cuando entra en el juego, entra sin pulso firme. Y la realidad es que yo no no sé identificar exactamente del punto de vista internacional que, cuál es la política del Itamaraty, que siempre fue una política muy clara, ¿no?, ...y ya lo discutimos aquí en Radio Centenario... ...la política histórica del Itamaraty... ...que viene del Barón de Rio Branco... ¿no? ...del inicio del siglo XX... ...es... a ...nosotros somos aliados de los americanos... ...pero no queremos los, los americanos en el terreno... ...y por eso seremos siempre una fuerza de estabilización del Cone Sur... ...esta es la política histórica... Pero ahora Lula se distancia un poco de esto porque se mete un poco para no, eh, no eh, eh, para interferir un poco más de lo que sería razonable en la autonomía de los países y no se sabe de qué lado está. Si está del lado de los americanos, si, o si está del lado de los BRICS, o si está del lado de Brasil, con una autonomía en, relac en relación a los dos. Entonces, una situación compleja que tendremos que acompañar. Seguro. Nos queda un tema bien importante que es lo que está sucediendo o continúa sucediendo con pueblos indígenas en Brasil, estos ataques de los latifundistas. Eh, ataques de los latifundistas a los, digamos, a los locatarios, ¿no? A los a los dueños de, de la tierra de Brasil y del continente latinoamericano. Sin duda alguna, ¿no? Esto nosotros ya tratamos de este tema aquí en las últimas semanas, ¿no? Sí. el tema de la ofensiva contra las naciones indígenas es recurrente en las conversas sobre Brasil y yo creo que lo que está pasando ahora en el sur de, de Mato Grosso y en el oeste de Paraná es una ofensiva muy fuerte de los latifundiarios contra las naciones guaranís cayovás ¿no? eh, esto viene ya son 20 días de ataques ...por milicias organizadas... ...el sábado hubo un ataque en Dorallina... ...que queda en el sur de, de Mato Grosso... ...con 10 heridos, tres gravemente... ...un ataque donde utilizaron... ...camionetas, rifles... tractores y fuego... ...echaron fuego para expulsar a los, a los indígenas... ...¿qué es lo que hay ahí? Hay una disputa de tierra... Los indígenas están, de Guaraníes Cayo Vaz, están a años en una lucha que ellos llaman de retomada, que es exactamente lo, lo que significa reocupar las tierras donde tienen derecho. ¿Cuáles son las tierras? Son tierras que ya fueron demarcadas por el por la FUNAI, ¿no? que ya están delimitadas y el proceso administrativo concluido, pero que la ejecución de la de evolución de las tierras no ocurren porque los latifundiarios recurren a expedientes administrativos y judiciarios para impedir que se materialice el derecho de las naciones indígenas. Entonces esto se está convirtiendo ahora, que era un proceso político-judicial, ahora se está convirtiendo en un proceso de guerra, ¿no? de violencia explícita, porque los latifundiarios empiezan a organizar milicias... para expulsar a bala las ah. naciones indígenas y en esto se nota de manera muy clara la cumplicidad o en la mejor de las hipótesis la omisión del poder público del poder ejecutivo ahora en la figura del gobierno Lula, del poder judiciario en la figura del supremo tribunal federal y del legislativo Y, y esto se nota, bueno, de varias maneras. Por ejemplo, el caso específico de esta región donde hubo el ataque. El proceso administrativo ya está finalizado desde el 2011, pero no se concluye porque se van a la justicia, se, se protela la cosa y nunca se realiza la, la devolución de las tierras. En este ataque... Eh, es interesante notar que Lula estuvo en la región, conversó con varios de los latifundiarios que están ahí, pero no tocó en el asunto central, por, por lo menos no públicamente, de de, de la del confronto entre los, los latifundiarios y las naciones indígenas. La Fuerza Nacional, que es una fuerza policial comandada por el gobierno federal para intervenir en situaciones de riesgos, se mostró insuficiente e ineficiente insuficiente porque imagínate, mandaron dos, dos autos ¿no? dos viaturas que llamamos dos uni unidades de móviles sí. con ocho policiales para detener 70 camionetas de milicianos ¿no? o sea, ¿70 después, camionetas? 70 camionetas no, lo que pasó allá es brutal Si ellos metían fuego está todo muy seco en el en Mato Grosso, ¿no? Claro. Metieron fuego para para quemar a los indígenas. No es una guerra abierta y después de, de todo este conflicto no hay una averiguación, una detención, una una revista de, lo, de de estos de estos de estas camionetas. No hay nada. La fuerza nacional se omite totalmente. Lo máximo que hicieron fue llamar las lideranzas indígenas para decir, para decir, mejor se vayan porque si no puede haber muerte. Qué o sea, u, u, u, funcionaron como fuerza intimidatoria de los, del protesto sí. legítimo, de la lucha legítima de los indígenas. Entonces esta es la situación, una situación muy dramática, importante que esto sea público, se, se. se si vaya para allá de la región, para allá de Brasil, para que se sepa lo que está pasando aquí. La en zona realidad, exactamente es Mato Grosso, Paraná, dijiste. Es el oeste de, Mato, de Paraná y el sur de Mato Grosso. Claro. ¿no? Son los indígenas eh, guaraníes cayovás. Sí, está muy Yo cerquita de Paraguay de, ahí, ¿no? Sí. Claro, sí. los guaraníes. Yo, yo, yo ya tuve la oportunidad, Ángeles, de visitar los guaraníes cayovás en el terreno y yo volví muy impactado porque yo ya vi muchas cosas en, en mi vida aquí en Brasil, pero nunca un pueblo tan, digamos, oprimido y explotado como los guaraníes cayovás. Pero aún en situación totalmente heroica y muy aislados, ellos luchan con mucha, con mucho coraje para digamos, ver si si logran volver a sus tierras Muy bien. hablamos de esto justo en el día internacional de los, de Exactamente, los pueblos indígenas de los pueblos ¿no? indígenas, quedó que, porque tuvimos cambio, que correr el día quedamos en el día de los pueblos indígenas sí. eh, pero había uno, mucho digamos qué bueno que esto ocurrió hoy porque la verdad es que los guaraníes cayovás merecen todos los homajes que le, pro, lo, le posamos dar Ahí está. Del lado del Paraguay, sabes si ha habido alguna, alguna, no sé, alguna participación en todo esto. No sabría no decirte esto, pero esto sí es un proceso largo, ¿no? Que sí, tiene sí. décadas de lucha de los guaraníes cañovas con los latifundistas. Los latifundistas. ¿Quiénes son estos latifundistas? Son pecuaristas, son plantadores de, de maíz. y plantadores de soya que quieren la tierra cuando uno vuela en esta región no que cuando va a dourados agarras un avión y caminas 50 minutos sobre eh, soya no la tierra toda degradada el, el, la, el agua contaminado o sea es una barbaridad lo que hacen ahí los latifundiarios y soja transgénica encima no todo soja, soja transgénica, imagínate, yo me quedé la, cuando la última vez que fui en la casa de unos profesores, y cuando termina, eh, ellos me dicen, bueno, ahora, eh, yo le dije, todo bien, les dije, ¿dónde está el agua? No, tú puedes tomar el agua ahí normal, porque no, no hay problema. Les dije, ¿cómo no hay problema? No, no, que compramos un filtro, que lo importamos de Alemania, porque oh. la agua de dourados tiene... No, no me recuerdo, mil veces la contaminación mínima de la Organización Mundial de Salud. O Qué sea, fuerte. es una, una operación predatoria del medio ambiente y totalmente genocida de los guaraníes cayofás. Y ellos son, de hecho, los que están defendiendo ese territorio. La única defensa de ese territorio es la que hacen ellos. Exactamente. Es, es la única defensa que tienen. Es los, son los guaraníes cayovás. Cuando yo fui, encontré los guaraníes cayovás que habían sido expulsos de un latifundista que era, que se había tornado muy amigo de Lula. Este señor después se retiró porque fue preso por por, por asuntos de corrupción y ahora se retiró de la política. Pero la verdad es que los guaraníes cayovás tienen el apoyo de la del SIMI, que es la Comisión Misionaria. De la, de la iglesia católica que funciona muy bien como protección de ellos, como solidaridad y apoyo, pero están prácticamente solitos una pelea de, desde hace varios siglos gracias Plinio, como siempre un abrazo grande, buena semana y el saludo a los compañeros de contrapoder.net muchas gracias Hernán gran gusto hablar con radio centenario abrazo ángeles todo y para todos los oyentes un abrazo grande Chao. para vos Chao.